Además, tenemos la página en Instagram Euskal Música, donde vas a poder ver, donde vas a poder visualizar las fotos con los grupos o solistas que pasan por aquí, por Euskal Música, a presentar sus trabajos discográficos. Edición de jueves 24 de junio en directo de 20 a 21 horas de 8 a 9 de la tarde. Edición de sábado 26, domingo 27 de junio en repetición de 21 a 22 horas de 9 a 10 de la noche. 60 minutos a la semana para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, en todos sus estilos musicales. Hoy escucharemos, entre otros, a Uncha, a Alar o, por ejemplo, a la formación Skakeitán. 60 minutos por delante y vamos a disfrutarlos y los vamos a comenzar a hacer con la formación Aguang que es un joven grupo de Iruñerría, que lleva años encima del escenario de Pueblo en Pueblo, pero que en 2019 decidieron componer, y el resultado es el disco que vio la luz en agosto del 2020, Bass Bane, donde, aunque meten muchos estilos, se encuentra un bonito equilibrio siendo protagonista el rock. Comentar que la banda está en el estudio componiendo nuevas canciones. Mientras nos quedamos con este disco titulado Bass Bane, y idealmente extremos los temas... Edurne Surí y Españac Sudán. Con ellos, con la formación joven de Iruñerria, Agoan, comenzamos esta nueva edición del programa Euskal Música. Música santesa miher kez muka ta ez santipen kez presta re debe guiar ira sendida gautchiok kez ze bizkarre anires kue arrazen dituzten erroso gune amaillera dute zidegerrian karrajasen dute kodei zer dibo karraxin dartzua daiga chutá agian espero mi tu eme txoshua el tape tu que mi tu no e astia eguida estaban sonando dos de los temas incluidos en el primer trabajo editado en agosto del 2020, Basenbein de la formación aguan ahí estaban los temas más concretamente, Edurne Suri Y, y de la música de Aguán Nos vamos con la formación Unchala Que acaban de sacar el single adelanto De lo que va a ser su nuevo trabajo de estudio Después de Ercitatic, LLP Lumac y Silema Dentro de poco tendremos el disco al completo Pero mientras tanto nos quedamos con el sencillo Isaac Con la colaboración de Dr. Pratza Al disco Kaleak Gure sustraietaraino, eustea zaila den, ametxetaraino. Izarak zintzilik, balkoietan itzalak, aizeak, aizeak, era mamon itzalak. estaba el sencillo adelanto de lo que va a ser este nuevo trabajo discográfico para Huncha después del Hzatic del LP Lumac y del álbum Silema para regresar pronto pronto con nuevo trabajo de estudio y ahí estaba este sencillo adelanto el tema Isaac con la colaboración de Doctor Prats y nos vamos con otra banda que ha editado disco, regresan con su segundo trabajo de estudio titulado Aurrera, ellos son la formación de nafarroa Farroa Roten Amairu, el disco ya se puede comprar a través de la web de la editorial Chalaparta, nos quedamos con el single presentación de este nuevo trabajo de estudio, el tema Nire Amaren Echera Música será el sencillo presentación del nuevo trabajo discográfico para Roten Amairu, el segundo trabajo de estudio titulado Aurrera y de la música de Roten Amairu de la formación de Nafarroa con este Nire Amaren Etsera. Nos vamos con la formación A dar una formación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 sus primeras canciones sus letras tratan temas muy diversos pero a la vez bien conocidos en este tipo de músicas nos vamos con este álbum de la formación de Bermeo a dar el álbum titulado Errautsak y de él te extraemos los temas Ito Arte y Radio Isar Música Harkiak mugitzen hau Kaleko usainiak txunditzen hau y Radio Insar, dos de los temas incluidos en este álbum de Abar, el álbum Errauchak, que ya lo tienes La calle bajo el sello Navarro, bajo el sello discográfico GOR. Y nos vamos con Maider Zabalegui, que publicó tres discos con el dúo Alaicheta Maider. Alaicheta Maider en el 97, Insala en el 99 y Euskaló en el 2002. En solitario, Maider Zabalegui sacó su en 2017. El segundo disco, Bidean, se ha grabado en los estudios Lesothi durante el 2017. 18 Maider Sabalegui le ha dado el título Bidean a su segundo trabajo. Hasta ahora ha firmado sus discos solo con su nombre, pero en adelante la conoceremos con el nombre artístico de Maider Sabalegui. Nos quedamos con este segundo disco para Maider Sabalegui después del 2017. Shoei ahora regresa en el 2019 con este álbum titulado Bidean y del te extraemos los temas a coach y Emen Esbadaan. Bora joaten zaitu fada batean Zurekin nagoen bakoitzean Bizitzaren zentzuara bat aldatzen zait Zureskoek nire aktopatzean Eta horain zurekin egon unge Eta horain badakit Ayudando a andar etra inasquesenti chunai nunca presonan tan ha ah, ah, para ta buen arte ti Kozatxu da Zurekin egon nahi konge Amagure herria unazke Erortzeak dauden bareta oien Garrekin berrerai kuntzen Añaesna nacean opizair on onetan mm, When they see or berries etosicos ayuda I ku La Tsar Shantian en gusa eña, da kalmen Mayder Sabalegui, que regresa con el sello discográfico Vagavigan, este segundo trabajo en solitario, con ese álbum Bidean, y ahí estaban sonando los temas a Akoch y Emen Es Badaan. Nos vamos ahora con Nola Galdudemborá, que es el nombre del cuarto disco de Skakeitán, grabado con su técnico de sonido Arich Arregui, un disco que sinceramente he de decir que nunca he oído algo así, hacen música que desafía los géneros, Una singular mezcla de hindi, rock y pop electrónico, atrevido y libre de miedos. Eso es lo que, lo que comentaba Elliot James, productor multiplatino. También comentaba sobre el disco Santos Berrocal, que en este nuevo disco dan un paso adelante con mucha valentía para sonar más contemporáneos y actualizan su sonido de forma muy elegante sin perder su personalidad. El álbum contiene siete composiciones que invitan a una escucha tanto pausada y analítica como absolutamente casual e intuitiva. Es con este cuarto trabajo de estudio, Nola Galdud Demborá, te extremos de ese álbum los temas Cicatrices y Surekin Askena. No somos nada, dos gotas de agua, energía que ha de ser bebida en otra barra, tren sin parada, la suerte contada, estado de excepción en lo que queda de semana, puerta entreabierta, sentimiento alerta, alejado necesariamente es mi apuesta, mi corazón apesta, parece que no hay alma, el palpito revive lo que antes era calma, caiga quien caiga, el futuro da igual, desafío constante, moverse juntos, trabajar, alegría, tristeza, es fundamental, experimentar. Nuestra esencia existencial Con cara de muerto Aún sigo vivo Mírame bajo el agua Como respiro Alguien viene dice Pero oigo tus latidos En las calles de este barrio Está mi corazón perdido Te miro nervioso No sé lo que digo Mi boca un polvorón Y aún así me viendo sigo Higlando fino rimo Mis fracasos A lo mejor la soledad Es mi castigo esperando a acapar que subimos al velero que no lleve hasta Marte porque el mundo entero no habrá explotado antes porque no hay libro que enseñe la arte de amarte me pico y no respiro declara huelga mi corazón no tiene sentido manda piquetes a la razón error que equivale a tu decepción entre lágrimas que escriben quedo solo en la habitación dame aspectos látame verdades dame más encuentros los prefiero accidentales hazme cicatrices lo que vales no que no puedo evitarles dos finales hace tiempo que no quedó nada y me treto porque se torá si no me disparas Bailemos más todos todo paraadas tan estribillos ganar y Eta suelo temblar Ahí estaban sonando los temas eh, Cicatrices y Surekin Askena del cuarto trabajo discográfico de Skakeitán, Nola Galdudemora. Y seguimos compartiendo contigo más música aquí en el 10.8 en Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música. Nos vamos hasta Tafaya, nos vamos con los Lucians que regresan con su nuevo trabajo de estudio. Segundo disco bajo el título Gure Historia, un disco en el cual se incluyen...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 en el diezmo del trabajador. trabajador, nos quitó las tierras, se coló en las escuelas, nos ofreció sus ideas y a cambio, penitencia, ayuda. en su razón sombras azuladas entorpecen la ilusión todo siempre hacia adelante con tesor es que hombro con hombro vimos nuestra salvación pues más fuerte es el conjunto que una mi actuación mientras en los ojos brillada terminación todos juntos gritaremos viva la revolución viva la Ĉ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 sonando la música de los Lucians con ese álbum Gure Historia y ahí estaban sonando los temas a Hierro y Fuego y con ellos concluimos esta nueva edición del programa de Euskal Música la edición del jueves 24 de junio en directo de 20 a 21 horas, la edición de sábado 26, domingo 27 de junio en repetición de 21 a 22 horas, de 9 a 10 de la noche hemos escuchado a la formación Agoan el adelanto discográfico de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico para Uncha, el tema Aisha con la colaboración de Doctor Pras, también hemos escuchado a Rotenam A Mayru, a Dar, a Maider Sabalegui, a Skakeitán y a los Lucian. Recuerda que volvemos dentro de 7 días, será ya en el mes de julio, 1 de julio del 2021, para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria durante 60 minutos. Hasta entonces, saludos, agur. zertzen eztena botigo baten villa nabilego lero la rosa Altikon hartu ez inazen dazken aldiontan konturatu naiz agian ere ilargia ez dela ikongo eguzkia ateratzerakuan otigu baten villa nabilegu